Daria, Buen día, Lila, ¿cómo estás? Camila, te saluda. Buen día, Camila, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Bien, bien, acá estamos. Bueno, novedades,、sí. ¿no? Luego del encuentro de ayer con el ministro de Desarrollo Social. Sí, la verdad, llegamos hasta Buenos Aires en medio de una movilización nacional、eh, de las distintas organizaciones. Nosotros ya teníamos como pactada esta reunión, había pasado la semana pasada para esta. Sí. Y、eh, la, la verdad que se concretó.、Eh, nosotros íbamos con, un, con una nota, con un pedido, con un planteo de que la, el Ejecutivo, o sea, a través de él, pudiéramos、eh, juntos armar todo lo que tiene que ver con las reformas que le queremos hacer el proyecto de ley,、uh -huh. que tenemos que presentar al Congreso para que se pueda volver a discutir. Eh, son modificaciones al proyecto de ley, que es la ley 27.453,、eh, sí. que es del r e n a b a p del Registro Nacional de Barrios Populares. Porque,、eh, bueno, lo que a nosotros nos aprieta y nos, nos preocupa es que este año, en octubre, se cae、eh, el tema de los desalojos. Sí.、Eh, y ya está el Poder Judicial, la justicia, aquellos que dicen ser propietarios de tantos años. Eh, eh, por detrás de los vecinos y vecinas, y bueno, esto te、pues、g e n e r a un montón de, de situaciones de preocupación. Claro.、Eh, acá en la, ciudad de, en la ciudad vecina, la ciudad de Neuquén, hace menos de 15 días, o sí, 15,、eh, se revisó un desalojo s en un barrio Renavá. De、uh -huh. Después de tres días, los vecinos en situación de calle, la justicia probó que los vecinos estaban dentro del registro. Supone el desalojo y les devolvió la llave. Pero bueno, están a espera también de que se cumplan lo, el tiempo estipulado, que sería hasta octubre.、Eh, o sea, que van a darle continuidad a todos los desalojos que tienen previstos de a l l hace cuatro años. Claro. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros por eso lo fuimos a ver a esa l e t a Este fue uno de los temas, fueron、uh -huh. varios temas.、Eh, uno de e s e y el otro fue el, el tema de. Perdón, disculpame. Disculpame, me voy a hacer. Te pido disculpas. ¿Cómo, cómo? Se pide disculpas. Bien, a ver, vamos.、Ah, cómo... Muy bien, estamos. Ahora sí. Ahora sí, listo, estamos en comunicación pues, con Lina、ah, Calderón, no,、pues、no, no hay problema. Pues, bueno, la, la, es eso, salió la, la reunión donde le planteamos el tema de los desalojos, le planteamos la modificación en el proyecto con respecto al AVE,、uh -huh. para ver que tenga más intervención la Secretaría de Integración c i e Urbana. Porque a, lo que a nuestro criterio, e la AVE tendría que hacer, no lo está haciendo.、Eh, ya perdimos cuatro años,、eh, la facultad de la AVE la tiene por diez, o sea que ya perdimos cuatro años y todavía hasta acá no se ha,、eh, no se ha expropiado un barrio popular en el, todo el territorio. Entonces, planteamos que le d i e v e n algunas facultades a la Secretaría de Integración s o c u r b a n a para poder eh, eh, empezar esos, esos caminos de expropiación de tierras. Para aquellos vecinos y vecinas que ya no le queda otra alternativa que ir por la vía de expropiación. Claro.、Eh, eso fue como otro punto. Planteamos el tema de los incendios. Ustedes saben, y más ahí, en, en todos los barrios populares en, lo, en, en esta época sufrimos casi todos de incendios por las malas conexiones de la luz, por tener las estufas muy cerca de, de lugares inflamables. Y、eh, bueno, se provocan incendios en los barrios populares y que no hay. De alguna manera, ayuda inmediata por parte de los municipios, de las provincias, entonces que se baje e recurso a nivel nacional para、eh, ayudar a esas familias que lo pierden todo en, lo, en el incendio. ¿Cómo、entonces、fue? Con varios planteos. Sí,、eh, ¿cómo, ¿cómo fue? Quería consultarte eso, justamente la, la, la respuesta, ¿no? Desde el ministerio, porque también、eh, ustedes habían planteado cuestiones relacionadas a、eh, la tarifa social, ¿no? De los servicios públicos. Ese fue un, un tema concreto,、uh -huh. concreto, porque ya los lugares donde estamos poniendo la luz、eh, nos están cobrando, no sé, hay boletas que llegaron hasta 45 mil pesos. Como una vecina que, que tiene un sueldo、eh, de empleada doméstica de menos de 30 mil pesos va a poder pagar una boleta de 45 mil. Claro. Entonces les le mostramos cómo también hay una derivada de las empresas prestadoras de servicio a la hora de que no haya posición con respecto a. Bueno, vamos, todo perfecto, regularizamos, pero después,、claro. en el proceso de la regularización, ¿qué hacemos cuando、eh, nosotros tampoco estamos, somos electrodependientes de alguna manera? Porque todo, todo lo hacemos a través de electricidad, no sabemos. El, bueno, que haya una posición, una posición política, y a la vez que haya. Un subsidio、eh, por el tiempo que dure, el, o sea que,、eh, que no decimos que sea para siempre, sino que hasta que la, el vecino y la vecina e m p i e z a n a acostumbrarse a usar la luz、eh, como, como corresponde. Tiene、claro. que haber un proceso para que la, la gente entienda que tiene que cuidar el, el, la luz, pero tampoco no pueden venir boletas a, esa, a esos volúmenes. Entonces, que haga un subsidio y que, que pare. Más que nada en,、eh, en los sectores populares, hasta que realmente se vean r、eh, todo el barrio completo. Porque, por ejemplo, n o o s tenemos r o s acá t barrios que están,、eh, no sé,、eh, 100 viviendas con luz y las otras 200, 300 sin todavía conexiones c o n ilegales. Entonces, tener vecinos que no van a querer conectarse en forma legal jamás. Claro. Porque si tenemos vecinos que están pagando tanta plata en la luz y no. Bueno, esta cuestión la charlamos.、Eh, dijo que sí v a a haber, que vamos a ver si podemos concretar ahí, que lo iban a hablar todo con Fernanda Niño, que la semana que viene se iban a reunir con ella y para poder cerrar esto, para que ellos puedan presentarlo directamente al Ejecutivo, o sea,、eh, en el Congreso de la Nación y que se quise a discutir y a votar este proyecto de ley.、Uh -huh. Bien, por lo pronto entonces habría que esperar cómo se avanza en la próxima semana, luego de la reunión de ayer. Sí, la semana que viene se van a reunir ellos、Ajá. y、eh, después de la reunión que van a tener Fernando Niño con Zabaleta, eh, eh, Fernando se va a encargar de llamar a una de las compañeras para poder、eh, concretar una reunión con nosotros y, y ver、eh, si podemos ap seguir aportando o directamente、eh, va a ser lo que ya le hemos mandado o qué piensan con respecto a lo que nosotros le presentamos el día de ayer. Perfecto. Bueno, Lila, te agradecemos este rato aquí con Encuentro y, bueno, por supuesto, estaremos siguiendo de cerca las novedades. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto. Abrazo grande. Charlábamos con Lila Calderón. Lila